Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. A ver si la tenemos por ahí. Verónica, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí. í h o l a Verónica? Buen día, gracias Buen día. por estos minutos aquí con nosotras. Bueno, imagino también que con agenda movida, ¿no? En estos días,、eh, porque ya se están llevando a cabo estas、eh, jornadas, ¿no? Que están、eh, impulsando desde la carrera.、Eh, sí, así es, sí. Tenemos tres días、eh, muy intensos de, de trabajo. Empezamos ayer. Eh, eh, estamos celebrando la segunda jornada sobre innovación de, en las prácticas de la enseñanza y la investigación en ciencias jurídicas, perspectiva sobre s la transversalización de la perspectiva de géneros y derechos humanos en la enseñanza del derecho.、Eh, son unas jornadas que, que organizamos、eh, por primera vez en el año 2020, en el marco de, de las restricciones、eh, por la pandemia de COVID,、uh -huh. y que en esta oportunidad hemos. Vuelto a, a retomar、eh, para, para darle una continuidad bianual.、Uh -huh. ¿Qué implica justamente b、bueno, u estas n o e jornadas, estas instancias de, de encuentro, pensando también, digamos, una, una carrera tan particular, n o como es derecho, como es abogacía? Por un lado, lo que es justamente la carrera en sí y después、eh, el derecho en tanto aplicación. Absolutamente. La verdad es que primero las jornadas suponen un espacio de encuentro de, de, de personas que, se, que trabajamos en el ámbito académico, en las universidades nacionales y también de personas que se desempeñan en otras incumbencias de, de la abogacía, como podría ser la, la, la profesión liberal, la administración pública y, por supuesto, la administración de justicia. Y por otro lado, el, el, el, el, creo que el núcleo de las jornadas es realizar una crítica. Tanto a, a, a formas de enseñanza del derecho que tal vez、eh, no, no se han actualizado dema, demasiado,、uh -huh. y también a las, las prácticas que se derivan de esas formas de enseñanza. ¿no? O sea,、eh, cómo, cómo se enseña derecho repercute en el acceso a la justicia de las personas.、Uh -huh. ¿Y cómo se podría, digamos,、eh, ir innovando eso justamente? ¿no? En esto que vos mencionabas respecto de, bueno, quizás la, la falta de actualización en algunos de esos ámbitos. Bueno, parte de las innovaciones tienen que ver con qué es lo que enseñamos, n o、uh -huh. eh, con los contenidos. Como por ejemplo, no es lo mismo pensar un, un derecho、eh, que es, pretendidamente es abstracto que tener en cuenta cuáles son las características de las personas. El, el derecho tradicionalmente ha sido muy androcéntrico, o sea, pensado desde una lógica、eh, exclusivamente tomando al, al varón como modelo de lo humano, y hoy, desde una perspectiva de género, una perspectiva feminista. Sabemos que eso、eh, es algo que habilita、um, un conjunto de desigualdades. Entonces, parte tiene que ver con contenidos. Estos contenidos、eh, en función de temas de género, temas de derechos humanos, temas de discapacidad. Y otras tienen que ver con las formas en que、eh, participamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo la enseñanza tradicional que, digamos, de la clase magistral, que una persona va a. Y habla sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de interacción con aquellas personas que aparecen solo como destinatarias e l discurso, que la enseñanza por competencias, que piensa n las habilidades. O sea, no es lo mismo ver、eh, cómo, cómo se estructura un derecho desde el abstracto que pensarlo a partir de la práctica, de casos,、eh, de, de, de simulaciones, de estrategias vinculadas a. a Soportes audiovisuales, a la literatura. Así que, si, si quieres, esas serían como las, las cuestiones en tensión. Hay、uh -huh. hoy por, por la tarde, la, entre varias actividades ¿no? en el marco de estas jornadas, la presentación del libro Ni una menos en el movimiento feminista de Argentina. El libro, bueno, vos sos la, la, la autora, ¿querés contarnos un poquito acerca de eso? Eh, eh, sí, sí, sí, cómo no. Esta, esta tarde tenemos la presentación de, de, de ese, ese libro que es mío. Ahora voy a decir unas palabras de él,、uh -huh. pero presentamos también otros libros más específicos sobre enseñanza del derecho y enseñanza del derecho de género y pluralismo jurídico. En el caso particular de, de mi libro, Ni una menos el movimiento feminista a r g e n t i n a es un libro que conjuga un poco. Eh, aquello que tiene que ver con categorías o, o ideas sobre el movi movimientos sociales y con la, la evolución histórica del movimiento feminista y de los feminismos en la Argentina, s a b e m o s l o s feminismos en la calle populares, es d e las anarquistas、eh, de fines del siglo XIX, eh, hasta eh, ni una menos, ¿no? como un momento particular, como una eclosión de masividad a partir de 2015, pero en esa trama y por supuesto vinculado. A lo jurídico, ¿no? porque los derechos que tenemos son derechos que conquistamos y la conquista está vinculada precisamente con esos activismos. ¿no? Ese, si se quiere, es como el núcleo de, de, de la articulación de, de lo que yo trabajo y, y un poco ¿no? eh, cuáles son las características、eh, que, que tienen los feminismos ¿no? eh, como movimiento、eh, en la actualidad. ¿Cómo siguen las jornadas? Mañana es el tercer día. m Al m e n e s el tercer día. En, en todas las, las jornadas se estructuran en conversatorios que tienen varios ejes. Algunos se desarrollaron el día de ayer. Hoy tenemos dos ejes.、Uh -huh. Uno, perdón,、eh, sí, dos ejes. Uno vinculado a clínicas jurídicas, que es como una nueva forma de, de, de enseñanza y debatir precisamente qué son las clínicas. Otra a la, a la formación general, si se quiere. ¿no? Las áreas que comprenden la filosofía, la sociología y demás. Y el día de mañana va, va a funcionar un, un eje, que es el, el eje final,、eh, que tiene que ver con、eh, cuestiones vinculadas al, a la enseñanza del derecho público. Hoy el, casi todo el derecho es público, pero bueno, cuestiones de derecho penal, cuestiones vinculadas al derecho constitucional, al derecho de los derechos humanos, son las que vamos a abordar en el conversatorio del día miércoles. Eh, si queremos leer el libro, conseguirlo, ¿cómo hacemos? El libro、eh, está publicado, en el caso de mi libro, está publicado、sí. en papel.、Bien. Algunos de los otros libros que se presentan son libros、eh, de, de libre acceso, por decirlo.、Eh, no, yo no tengo ahora los links, pero seguramente se compartan esta, esta tarde cuando sea la, la presentación. En, en el caso de mi libro, todavía no ha salido su versión digital. Hay otro libro que, que precisamente, es producto de las primeras jornadas, que sí es accesible、eh, y bueno, que, que condensa también muchas producciones de, de docentes y estudiantes de, de la carrera entre, de, de abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro, entre otras, por supuesto,、eh, porque hay más de 60 trabajos reunidos. Es un libro, precisamente, sobre innovación de las prácticas. De, de la e n s e ñ a n a Y bueno,、eh, c r e o de todas maneras que todos los libros tienen, como, como el mío,、eh, se pueden pedir a la editorial y t i、eh, están n n e e disponibles en, en las librerías, ¿no? En, en las librerías、eh, comerciales.、Muy、Buenísimo.、Bien. Verónica, gracias por este rato aquí con nosotros y bueno, lo mejor para, para esta jornada, también para, para mañana y, y que, bueno, se puedan seguir generando, ¿no? Estos espacios. Muchísimas gracias a, a ustedes por, por acompañarnos en, en esta, esta y, actividad y, que nos interesa tanto. Y felicitaciones、gracias. también por el, por el libro. Bien, en buena hora, está bueno siempre que se、sí. publiquen libros y más teniendo en cuenta esta temática, ¿no? Sí, sí, sí, sí. la verdad es, eh, eh, es,、mm, es algo que es bueno que, que esté habiendo tantas producciones preocupadas o tratando de, de alguna manera de. De discernir en qué estado estamos y hacia dónde vamos y cómo, cómo podemos aunar voluntades para fortalecer nuestros derechos.、Bien. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo, Abrazo, muchas gracias.、Bien. Hasta pronto. h a s t a p r o n t o r a d a c a a b la u n r s i d la u n v e r s i d n i v e r s a d n i c e a d n i v e a d n i r d e la u i r a d e la u r a d e la u r a r e r a d e a u n i r a d de a u n i a d d a